Signo lunar Géminis. La luna nueva en Aries ha traído un nuevo comienzo a la hora de luchar por tus causas: vida social, tecnología, zona de amigos y amores platónicos o amores del pasado. Es como si sintieras que algo queda atrás y que toca comenzar un ciclo importante en tu vida al respecto. Y no te equivocas, mi querida luna geminiana. Así es. Toca mirar al futuro de otra manera y que las causas que te lleven a luchar sean sobre todo las tuyas. Durante jueves, viernes y sábado, con tu retorno lunar, estarás mejor predispuesto a sentir lo que te estoy diciendo. Marte ya está en los últimos grados transitando y es el responsable de ponerte nuevos horarios y esa nueva calidad de vida que tanto ansías. No olvides la salud. Aunque durante estos días vas a sentir un empujón energético bestial, y sobre todo si te has cuidado en los dos últimos meses como es debido. En confluencia, Luna y Marte con Júpiter en zona que te saca de lo conocido, tendrás que tomar alguna decisión que te va a sacar de tu propia verdad, pero que aunque ahora no lo veas, servirá para darte una nueva imagen que te va a venir fenomenal, sobre todo para darte a valer. Subir autoestima o podría ser para enfocar la economía de otra manera. Y es que la luna en Cáncer, durante el fin de semana próximo, sábado, domingo y ojo, el lunes, trae otras expectativas dentro de la vida familiar o en la vivienda que requerirán de nuevas dinámicas, y repito, con entradas de dinero. La semana que tenemos por delante es característica. Porque es el comienzo de los uranazos y precisamente se van a dar a tu espalda, en tu zona Tauro. La Luna preparará el terreno durante miércoles, jueves y viernes, para que Venus entre el miércoles con todo dispuesto al cambio que deseas. Tauro es tu zona de karma y allí se encuentra Urano, que junto a tanta energía a partir de y a mismo va a suponer una rebelión en cómo has enfocado el amor propio. Y la administración entre gastos e ingresos. Si leíste la entrada en el clima astral preparándonos para los uranazos, comprobaste que todo lo que Urano enfoque en Tauro, a tu espalda, es para alimentar a tu zona acuario, y ahí es donde viene el sacarte de ciertas creencias y formas de enfocar la estabilidad personal. Así que llega a otra escala de valores. Y nuevas filosofías de vida que requieren de un gran reciclaje personal y, sobre todo, a la hora de enfocar el pensamiento. Mercurio y el Sol entrarán en Tauro el día 19, dispuestos a dar el cambio que necesitas para plantearte otras expectativas, tanto a nivel familiar como en la vivienda, aunque también trata del rol que ocupas dentro del ámbito privado. El tema va de que fluyas. Con el nodo norte en tu casa y a un mes de comenzar etapa eclíptica, no queda otra que desechar la forma en que llegabas a acuerdos con esas personas que te importan. Y ya sabes que siempre digo que mejor por devoción que por obligación. Sí, ya sé que tu espalda está sobrecargada muchas veces, pero para eso vienen los uranazos, para que descargues mochilas que te empeñas en llevar. ¡Ah! Y no olvides que esto también va con el cuidado de tu salud o de las personas que tienes a cargo. La luna cuarto creciente, en Leo, el 20 de abril, trae el comienzo de firmas, noticias que te enseñarán a no comunicarte con prejuicios, con hermanos o personas de tu comunidad. Pero estos planteamientos, hasta dentro de un mes, no los verás más claramente. Así que tranquilidad.